Me jarraitzen nos pasamos al castellano porque tenemos a Larraño justo justo a en el eh <risa> tenemos a Larraño Kaixo Larraño empezar Kaixo Arraño Moratuanaiz <risa> Ori da Moratua eta bueno eh Soricharres Arraño Moratua joan beharri Renfe con el tokiras en Aurreko, eh, Aurreko larunbatea. Bueno, decimos que pasamos a castellano, pues, igual lo haremos vale. mejor. No, decíamos que la Rano Morado ha tenido que ir a, por desgracia a, la, a esto a la recta esa de Renfe que hay desde Oreta a Lezo porque el sábado pasado a la vuelta de las fiestas de Lezo, pues ocurrió una de esas cosas que no deseamos que ocurran nunca, pero que por desgracia se oyen, se ocurren y hay que hay que denunciarlas, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, se produjo un intento de violación y, bueno, pues las mujeres del movimiento feminista convocaron esta concentración y la pancarta es lo que pone Asquira Erasóriques, pues un poco denunciando que seguimos las mujeres acosadas y, vamos, y que a las noches o en fiestas tenemos que ir... ...mirando para atrás y pendientes de que no nos pase nada... ...y por desgracia pues este... ...este fin de semana pues le ha pasado una mujer... ...que bueno, lo bueno es que la ha denunciado... ...y deciros pues que aquí se ha juntado como yo creo que... ...200 o 300 personas... ...de diversa índole y de todos los colores... ...para denunciar pues este, esta agresión ¿no?... Uh -huh. Eso, es, 200, me imagino que 200 personas, tanto la, la chica que sufrió la agresión, venía de fiestas de lezo, que han sido este fin sí. de semana, ella es una chica de rentería, ¿no? Y me imagino que se habrá juntado tanto gente de Orereta sí. como gente de lezo, ¿no? Eso, es, aquí hay un poco gente de del escualde, ¿no? Hay bastante gente abrazada por el sol, pero vamos, aquí junta denunciando lo que os he dicho antes, ...ese intento de agresión. Igual hay que recordar que las fiestas de lezo... ...suelen ser las primeras de toda de toda, de toda esta zona... no ...y entonces si esperemos que sea la primera y la última, ¿no? Y la última, esperamos eso, porque vamos... Eh, ...se dan este tipo de situaciones todavía hoy en día... ...y bueno, llamo a las mujeres a que se defiendan... ...y le hagan frente... ...que la denuncia que salga a la calle, esta lacra que nos afecta a nosotras... ...nos has comentado que estáis con una pancarta, no sé si hay sí. gritos o es silencioso no, o no se va a hacer alguna cosa... ...es una concentración silenciosa, luego se va a leer un comunicado y, y eso es lo que hay, o sea que... ...vale... Vamos son dos, o son dos, arrano morea. Esperamos que la siguiente vez que nos pongamos en contacto contigo sea para algo más más alegre. lúdico, más alegre y más divertido que no sea una concentración de denuncia, eso ¿no? Es, eso es. Y que vamos. Acaben las agresiones ya, todavía nos queda, pero vamos, que se denuncie y se le haga frente. Bueno, venga, més que. Venga, gur, reagur. Ba, da hoxe, eh? arra esaten tziguna, ora entxen bertan ez, ora entxe, ba, orden gutxetan grabatu dugu grabatu dugu hau, e, kronika laburra hau, hemen ginen, ezin genuen bertan ego, mainon espero dugu, esan dugun bezala, azkeneko aldi esatea, lezoko jaetati bueltan izan zen, larunbata goizaldean, ostiladeti larunbateko goizaldean, ta bueno, emakume batek, ba, Gizonesko gazte baten, ba, bueno, ba, nola da, ikutxuak edo tokamintos esaten den bezala baxazan zituen eta badai diru diazkenan e, ies egitea lortuzula eta, eta harranuak esatentuen bezala esalatu egindu gertatutakoa eta orduan espero dugu orain, orain txebertan gaztañoko ekin hitzein godu dugu gaztañoko festetara jungo gara E, Baina gaztainokoak ondoren etortzen dira, hemen inguruko festa guztiak eta, eta festak, festa guztiontzako dira. Gizon, emakume, handi, txiki, sargazte eta denontzako, ez duen naga festa guztiontzako nahi, ba, ba ez da festetan eta ez da diagertu ba, ba gure herrietatik, ez, erasorik ez.